para allá porque hoy estamos haciendo una inauguración en uno de los barrios que, que bueno que hemos invertido mucho dinero el gobierno nacional para poder revitalizarlo, mejorarlo, así que muy contenta de poder estar visitándose la saladillo en dos horas y media, más o menos estaríamos llegando. Uh -huh. eh, eh, Marina, eh, cuéntanos un poquito, eh, esta, esta subsecretaría es nueva, ¿no? Sí, es una subsecretaría que creamos con la presidencia de Mauricio Macri justamente para, para darle eh, contenido a uno de los objetivos que él nos traza como gabinete, que es eh, no solo combatir la pobreza, sino también unir a los argentinos y, y también combatir al narcotráfico. Y la verdad que. En la Argentina se ha dado en la última década un proceso que, que se viene que se acentuó, pero que tiene que ver con una lógica del crecimiento de la marginalidad en las ciudades, en los pueblos, eh, crecimiento de barrios que, que, que, bueno, que fueron creciendo a medida que fue creciendo la ciudad, con muy poca planificación urbana y con muy poca infraestructura. Entonces, desde planes de vivienda que llevaban vivienda sin agua, sin cloacas, sin mejoramiento integral... Eh, generando todo eso situaciones de mucha complejidad social digamos no en términos de convivencia entre los vecinos entre eh, la misma gente de una misma ciudad un mismo pueblo do, habiendo diferencias entre los que viven de un lado los que viven en otro barrio y de esa estigmatización que obviamente no ayuda y cero presencia del estado porque cuando no hay obra cuando no hay presencia del estado lo que sucede en general es que digamos Eh, la delincuencia, la violencia y, y un montón de características propias de, de, a veces de la sociedad terminan asentándose en estos barrios marginales, ¿no? Y finalmente las familias que quieren vivir en paz, no solo quieren, digamos, abrir la canilla y tener agua potable, sino que quieren que el día que llueva eh, poder salir, a, que sus hijos puedan ir a la escuela igual, ellos poder ir a trabajar igual, tener una parada de colectivo cerca de su casa que eso es la presencia del Estado. Entonces, bueno, estas obras, estos este plan nacional de hábitat, lo hemos lanzado con muchísima fuerza con el presidente Mauricio Macri, con Rogelio Frigerio, justamente para empezar a resolver esta deuda que el Estado Nacional tiene en todo el país, y sobre todo en el norte grande del país, donde las realidades que uno ve son realmente muy complejas, y bueno y poder de alguna manera empezar a, a, a, a igualar oportunidades a que haya barrios que ya no sean el barrio de los que más necesitan sino el barrio un barrio integrado a la ciudad con, con convivencia y con y con integración y, y inclusión no y eso es un poco lo que de, se trata el Plan Nacional de Hábitat. Eh, eh, Marina, cuando me, me relaciona el Plan Nacional de, de Hábitat también como una forma de combatir al, al narcotráfico, ¿por dónde lo relacionan? ¿Por la cuestión de, de la marginalidad de algunos barrios? Claro, nosotros tenemos estudiado en toda la región, mira, la región de Latinoamérica es la región más urbana y más desigual del mundo, pero con una particularidad muy grande. Esto Nosotros presidimos MINURBI, que es el encuentro de ministros urbanos, de hábitat y de vivienda, y me toca a mí, en eso me lo ha delegado Rogelio Frigerio, y estoy con los ministros de toda la región. Y hay una característica que nos une a todos, no solo el crecimiento de las favelas, villas, asentamientos, barrios marginales, eh, sino el, el flagelo que es el narcotráfico. Y cuando analizamos socialmente dónde opera el narcotráfico si bien el consumo es en la parte formal es en los sectores de mejores ingresos esto es así se asienta para operar en los lugares de mayor eh, marginalidad, sobre todo porque no hay presencia del estado, no hay policía, no pasa un patrullero no el estado no llega con la misma fuerza que está en el resto de la ciudad, entonces realmente los jóvenes las familias empiezan a ver. Eh, digamos esta situación donde de madres quedan totalmente eh, abnegadas porque es muy difícil combatir a veces con el narcotráfico en términos que a los chicos hoy les están ofreciendo tal vez un salario una jornal, un jornal de mil pesos por día y a veces trabajar eh, en un empleo en un oficio no, eso eh, claramente no se llega a, a, a esos ingresos entonces es realmente algo muy complicado, entonces, eh, eh, digamos, van optando desde la necesidad, por supuesto, y el chico que cae ahí es porque su barrio no le ofrece nada, su comunidad, su ciudad no le está ofreciendo una posibilidad de futuro, y bueno, y cae eh, como, como un soldadito, decimos nosotros, de narcotráfico, para para operar y, y ganarse los recursos, tener la zapatilla, el celular y, y los bienes que obviamente hoy los jóvenes eh, desean, ¿no? entonces Un poco lo que nosotros entendemos claramente que con este proceso de urbanización, este proceso de integración de los barrios, no solo en obras física, no solo que es un derecho que todas las familias tengan agua potable, que tengan cloaca, que tengan eh, eh, eh, cancelar los pozos, a veces hijos que tienen las viviendas y poder estar conectado a una red cloacal, tener vereda, tener iluminación, tener un espacio público de calidad, eso desde ya que es un derecho y por eso... En eso está anclado el Plan Nacional de Hábitat. Nosotros también entendemos que con estas obras físicas se pueden generar profundas transformaciones sociales positivas. O sea, y que de verdad todas esas obras físicas, el único objetivo que tienen finalmente es lograr más convivencia. Por eso, para nosotros, cada vez que recuperamos el espacio público, y el espacio público no es solo la plaza, es la calle, es la vereda. Eso es espacio de todos. La vereda es un espacio tuyo, mío, Y de todos, la calle lo mismo, la plaza lo mismo, son espacios de convivencia. Entonces poder salir de mi casa y sentir que puedo saludar a mi vecino, que me voy a encontrar, no importa si salgo a las 5 de la mañana a trabajar y aunque esté de, sea de noche, yo no sentirme amenazado que me pueden robar, que me pueden asaltar, que me pueden violar, sino que puedo llegar a mi empleo, que voy a tener una parada de colectivo iluminada, que voy a tener... Bueno, eso es lo que de alguna manera estamos promoviendo con el Plan Nacional de Hábitat, con unas inversiones muy ambiciosas, estamos en casi 500 obras en todo el país, en el caso de Saladillo estamos con dos barrios, con una inversión muy grande, solo para Saladillo estamos invirtiendo 500 millones de pesos, uh -huh. yo no sé cuánto es el presupuesto del intendente eh, pero anual, pero le puedo asegurar que deben ser 5 o 6 presupuestos del municipio puestos solo en dos barrios. En barrios donde lo que estamos evaluando es donde está la necesidad, no si nos conviene políticamente, sino saldando una deuda, que eso es lo que entiende el presidente Mauricio Macri, que lo que estamos haciendo es lo que dijimos que vinimos a hacer, a pesar de que a veces quieran catalogarnos, también estigmatizarnos que somos un gobierno que gobierna para los ricos. Bueno, yo realmente no puedo... Yo soy un testimonio desde nuestra área que claramente el presidente Mauricio Macri, si hay algo que haces prioriza... Justamente los argentinos que hoy tienen menos oportunidades. Eh, Marina, recién lo decía usted, eh, para Saladillo, eh, en, entre las distintas obras, realmente un presupuesto muy importante. De hecho, la hora del barrio 31 de julio, que sé que van a estar recorriendo también en la jornada sí. de hoy, eh, una, una obra que está cercana a los 300 millones de pesos. Tengo entendido, al menos lo fue en el momento del lanzamiento de la obra, era una de las obras de urbanizaciones más importantes del, del país en cuanto a la inversión que se iba a realizar. Sí, la verdad que sí, hoy que encima ya estamos faltas de recursos y ya digamos, porque estas son obras que en general duran entre 12, 18 y 24 meses porque son obras que, que exigen muchísimo muchísima tarea, sobre todo viste de enterrar infraestructura, pasar caños... ...instalar, hacer una red de cloaca o de agua... ...no es una cosa que se hace de un día para el otro... ...tal vez una vereda... ...y bueno, eh, y, y la verdad es que hoy revisando los números decimos... wow o sea, sí, qué, qué, qué, qué enorme cantidad de dinero... ...y obviamente eh, sabiendo que Saladillo lo necesita... ...pero bueno, como todo, ¿no? En la medida que uno pone, invierte recursos en una comunidad... ...está dejando a otras sin recursos, ¿no? Entonces, bueno la verdad que, que, que hoy que tenemos un pedido enorme de distintos intendentes, distintos municipios de todo el país, uno le da le da digamos valo, valora bueno el esfuerzo que hizo también el intendente y su equipo de presentarnos el proyecto y bueno y que lo han hecho rápido y eso les ha permitido de alguna manera hoy contar con estos fondos porque si hoy que si esto estaría sucediendo hoy hoy nosotros como gobierno nacional no podríamos estar invirtiendo semejante cantidad de dinero porque las demandas son tan grandes y obviamente los recursos no son infinitos, eh, bueno, que, que hoy tal vez no no, no, no, no, te, no podríamos aplicar semejante cantidad de dinero. Así que bueno, el Intendente eh, para nosotros lo está haciendo muy bien, eh, eh, obviamente esperamos que con esto eh, toda, toda la comunidad de Saladillo comprenda que hay un gobierno nacional, provincial y municipal que se está ocupando de que todos puedan vivir mejor. Que, que se vea como que esta es una reparación realmente de algo que tenía que suceder y que claramente esto tiene que favorecer la integración de todos, ¿no? Y que tal vez a los sectores de la ciudad de Saladillo donde no llegó este dinero o, o otros barrios que deben necesitar, bueno, entiendan que, que a veces empieza por por aquellos barrios que más lo necesitan y que en el fondo, cual, el, yo siempre digo, ¿no? el problema de la persona con mayor necesidad en la Argentina también es el mismo problema que tiene la persona que tal vez más recursos económicos y oportunidades tiene, porque en algún momento estamos todos vinculados, porque también muchas veces pasa que los intendentes nos cuentan algunos reclamos que tienen de sectores de su ciudad y dicen, Ay, pero ¿por qué a ellos? ¿por qué no sé qué? Bueno, porque, porque en la medida que todos podamos vivir mejor, Eh, claramente tenemos un mejor futuro asegurado, ¿no? Y, y vamos a tener un saladillo sustentable, inclusivo, donde todos tengan oportunidad de trabajar, de esforzarse. Y bueno, y eso es parte de lo que quiere el presidente, digamos, eh, a ver, a ver, lograr, digamos, ciudades más compactas, ciudades que permitan progreso y que sean puentes de oportunidad para todos, ¿no? Eh, yo la última que le voy a hacer de mi parte, después si sí quiero agregar algo, no hay problema, eh, pero por un lado de, destacar y por el otro lado pedirle que no, no abandonen, el eh, que recién algo mencionaba usted, el, el abordaje social que incluye el Plan hábitat en cada uno de los barrios. Ah. Digamos, no es la obra per se, sino no. que yo sé que hay un movimiento... ...social respecto de la obra... que Son hasta... los programas de desarrollo humano, lo llamamos nosotros. Que hasta nosotros ayer... no solo financiamos el, el caño de cloaca sino que le damos al municipio recursos para que justamente pueda financiar proyectos, organizaciones eh, y grupos que de alguna manera están eh, en los barrios y hoy no, no tenían digamos espacio para actuar. Bueno, la idea es que con esta obra eso suceda y después, por supuesto, lo tiene que seguir sosteniendo el municipio dentro de su presupuesto una vez que la obra concluye, ¿no? Y, y sé que hasta le, le han dicho a algunos municipios, esto lo sé de buena fuente, eh, si no comenzás con este programa no siguen bajando los fondos, sí. lo cual eh, me parece correctísimo y el pedido era que no se abandone este aspecto porque creo que es un aspecto fundamental e importantísimo de la no, no, se va organización. a abandonar, lo que sí está claro que es que una vez que termina la obra física... Es el municipio el que tiene que sostener las actividades de desarrollo humano de las comunidades, porque esa es la función que tiene el municipio. O sea, con el presupuesto del municipio, yo una vez que termino las obras físicas, que en el durante, en el antes, en el durante, acompañé con fondos del Gobierno Nacional para que justamente puedan llevar adelante estos proyectos, después lo sostenga el municipio. Eso es una tarea del municipio. La verdad que en términos de fondos no es eh, dinero, ...y es darle voz a la comunidad... ...pero bueno, si nosotros no lo financiamos al principio... ...obviamente el intendente lo que necesita es la obra... ...pero solo con la obra sabemos que que, que no generamos... ...el impacto social que estamos buscando... ...entonces claramente si hay algo que hemos hecho... ...en financiar el programa de desarrollo humano... ...es casi que ir como en, en aprendiendo juntos... ...y enseñando y acompañando a que los municipios... ...entiendan que los planes de desarrollo humano son tan importantes como los planes de obra física. Ahora, una vez que la obra termina, una vez que nosotros terminemos de pagarle a Saladillo todo el dinero, el Intendente tiene que seguir financiando desde su arcas, desde su presupuesto, todos los programas que hagan a la continuidad de ese tejido social que ya se armó. Digamos, nosotros damos el capital para que esto comience, suceda y ancle. Una vez que la obra termine, es el municipio el que tiene que seguir apostando a, a, a estos programas de, de inclusión y de desarrollo humano en, toda, en todo el municipio, ¿no? Le agradezco muchísimo el contacto no, y le esperamos... muchas gracias a ustedes, espero verlos hoy. La, la, la esperamos prontito nada más en nuestra ciudad. Sí, sí, sí, sí. muchas gracias, ¿eh? Un beso grande. Gracias. Hablamos así con la subsecretaria sí. de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación Marina, Sewitt, eh, Respecto de la visita que va a tener la jornada...